Euskal Música, cada semana, cada jueves, cada fin de semana, compartiendo contigo Todo lo relacionado a la música local, entre las 6 y las 7 y media de la tarde En el programa de hoy, entre otros, escucharemos a Gobernors Y escucharemos el nuevo trabajo discográfico de la formación Corronchi Y tendremos la visita, pasarán por los estudios de Berriozario y Rocia Por el programa Euskal Música Dos de los componentes de la formación S en Balea. Para presentarnos eh, lo que es su primer larga duración, Débora Maguña Que ya hicieron su presentación a finales de marzo Y que hoy pues nos contarán qué tal eh, le fue esa presentación Qué tal eh, pues la grabación del disco Un poquito la trayectoria y los inicios de la banda En definitiva, que charlaremos con Ruth, vocalista de la banda Y yo su acordeonista Para hablar de este primer larga duración, como te comentaba anteriormente... ...de la banda S. Balea, Débora Maquiña. Estarán por aquí a eso de las 7 menos cuarto de la tarde. Así que, si os parece, vamos a comenzar el programa de Odeuskan Música... ...con una banda que lleva ya un montón de años en esto de la música. Comenzaron en Bilbo en 1986 y ahora regresan con nuevo trabajo discográfico. Hablamos de Francis Díez y toda su gente... Francis Díez, Toro, Raúl, Yoshi y Champi hablamos de doctor deseo que ofrece un amplio documental que ciertamente no se puede tomar como biográfico el documental es una de las muchas visiones que se puede tener sobre el doctor deseo eso te puedes encontrar en el dvd en el cd te puedes encontrar tres temas nuevos el primero de ellos busco en tus labios con el que ganó un concurso y ahora todo pues sí con un nuevo busco en tus labios intenso y rockero el segundo de los nuevos temas equivocarse hasta acertar es el que más se acerca al doctor deseo de siempre se puede Pueden encontrar ese punto de pop, conectar con los ambientes en betaleros Y la tercera canción, aunque aún siga siendo de noche Se sumerge en eh, marismas psicodélicas Rezumando sonidos claseros y despistas de baile Estos son los tres temas nuevos que te puedes encontrar En este nuevo trabajo discográfico de Doctor Deseo Busco en tus labios lo mejor del deseo Que por cierto, ya lo han presentado en Iruña Lo presentaron en la sala Totem de rabia el pasado 29 de marzo Y aquí en Euskal Música vamos a abrir boca con dos de los temas que puedes encontrar en este álbum Mi Torpe Corazón y uno de los temas eh, más eh, carismáticos de la banda, uno de los temas más clásicos Corazón de Tango, con ellos, con Francis y toda su gente, Doctor Deseo Comenzamos el programa de hoy de Euskal Música Música tan diferentes Tú solo miras con el corazón chanco o le pongo demasiada razón así no hay manera de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 vamos a engañarnos y dime mi infino que esto va a durar siempre perderme en tus brazos culpa locura tu libro más dura corazón de tango tengo el cuerpo de j y soy un aprendí sin ver usted la lako vendió su alma al Так hai, duakbatzeko zuaksena. bautzeta dira zela eta horiek eta duin zarengan idate Take rackepradaetik berusien de هlkegitzen zeogi, bautzen dre firea, irbsitu en tus brazos tu dulce locura da haagoaba errika erratza. .awaya SKima Jadi zua. 춤 No, que esto va a durar siempre. Perderme en perderme tus brazos, dulce locura, tu mi droga más no va dura. Vamos a engañarnos y El regreso de Doctor Deseo con grandes temas, grandes éxitos. Como este que estás escuchando, Corazón de Tango, con la colaboración de Ayora Rentería, vocalista de la banda Seamais. En este álbum, busco en tus labios lo mejor del deseo. Por cierto, disco, DVD y libro. Lo tiene de todo. El nuevo trabajo de Doctor Deseo, que por cierto, las siguientes fechas de presentación de este álbum serán el 2 y 3 de mayo en Milbo en el Café choquia el 17 de mayo en Barcelona en la Sala Razmataz Raz y el 30 de mayo estarán en Madrid en la Sala Penélope Mi torpe corazón y corazón de tango, dos de los temas del nuevo trabajo discográfico de Doctor Deseo Y nos vamos, si te parece, con un poquito más de caña Nos vamos con un poquito más de fuerza Nos vamos con la banda Governors Que surge de la mente del músico y cantante Jota Sang En 2006 en Arrasate, Guipuzcoa Governors proviene de grupos en los que Jota Sang Pues ha sido pieza clave en el devenir de los proyectos musicales Tales como Econ, Brutal Melody of Fejor Governors utiliza en todos sus discos eh, ritmos crudos Pero bien aderezados musicalmente La formación Governors juega fuerte con su cuarto álbum Que lleva por título Morfinápolis Aritz Arregui ha realizado en julio y agosto del 2013 la grabación y mezclas del disco en sus estudios Igaín de Usurvil. En la parte de los textos, Eider escribe a arresia Ayer firma las canciones Paradisu Bailala, Morfinápolis, Reset, Baneki Igarai, Berriori, Mikkel, Echaburu, Shuloan, y Garay Berriori, Miquel Echaburu Suloan y Cresalesco Saurietan e Iñaki Binaspre nos da la letra del tema Astuen a Bestia. Dicho lo que nos vamos a poder encontrar en este nuevo trabajo discográfico de Governors, lo mejor... Es saborear y disfrutar dos de los temas. El tema Arrexia y Uneac. Zerratik uruntzen zaitu egin bakoitzean mundua, izostenin bada. Denbora etxai da indiferentziak helikatuz, ez ere zean arrezziak altxaraziaz. Eh, título del cuarto trabajo discográfico para esta banda de Arrasate para Governors. Álbum editado por el escenario discográfico Vagavida. Y en el cual te puedes encontrarte más como Arresia y estos últimos eh, compases de la canción Uniac. La banda compuesta por Jota Sang a la voz. Por Jorge al bajo, por eh, Paco a la guitarra, por eloi a la batería y por Urchi a la guitarra. Caña y fuerza y mucha, mucha crudeza en algunos de los temas de este nuevo trabajo de Governors, Morfinápolis. Y nosotros que continuamos ofreciéndote más música en la sintonía de Berriozar y rotia En el programa Euskal Música cada jueves de 6 a 7 y media de la tarde en directo, cada fin de semana Estamos nuevamente contigo, tanto el sábado como el domingo a la misma hora Pero, eso sí, en redifusión, en repetición para que lo vuelvas a disfrutar este tu programa Euskal Música cada semana, 90 minutos, compartiendo contigo lo mejor de la música local La música que se realiza en Euskal Herria 100.8 FM y a través de internet Euskiplaza.net Y nos vamos con folklore nos vamos con Corronchi Que fue creado por Agus Barandirán en 2004 en la localidad de Munguía, en Vizcaya a yeah. Koronchi suma con este álbum Tradición 2.1 su cuarto disco que ha sido grabado en múltiples estudios localizados en muchos países del mundo. Hay que decir que aparte del CD se incluye el vídeo en DVD de Sardosca que se ha grabado durante los días 4 y 5 de octubre del 2013 en el Centro de Arte Contemporáneo de Uarte y también eh, te puedes encontrar el segundo el segundo videoclip el tema de Aupa Mauricia que se grabó en directo el día 23 de agosto del 2012 en el escenario Abando Ibarra de la Astenagusia de Bill Con los bailarines Igor y oxana Así que, por una parte Te puedes encontrar nada más y nada menos Que 16 canciones, además del extra Del Sardos K eh, Para la edición de radio Y también te puedes encontrar en DVD Los dos videoclips que te acabamos de comentar Sardos K y Aupa Marishia Nosotros, evidentemente, nos centramos en el CD Y vamos a disfrutar Dos de los temas de este Tradición 2.1 Visi y Arkupeko Danchan Música Che so rascovi sicca ben tasco di ussa o suo manesco io la ho Mainak teu zure estatuos a sankeria gorait patus chuli Enterrando deseos, anular voluntades, ensalzar falsedades, fingiendo presencias vistiendo apariencia, escondiendo nuestras miserias. Dios actiúer tu arte, guruak dio buka tu arte. Bizitzak dio ezut zitarte, zuzeu ere izan zaitez parte. Biotzak dio lertu arte, uruak dio bukatu arte. Bizitzak dio ezut zitarte, zuzeu ere izan zaitez parte. <hazurra> Ze guna's distitus, joan saiguno busca tous, o ucatrós murmuria tous, marica tous, gogaits, bisiveti, bisialbait, contra tu gabeno izbait hurvil a la besteno vai te squarteanis no la vai nes el fins indivir mu sin gritar astiarse e maldecir no vivas las formas sin aviso transforma la vida no se conforma dios act tu arte dual dios busca tu arte biset sac dio, ler, EZU ZITARDE, ZU ZEU EN EIZAN ZAITES PARTEN Bionzak bio, dio bukatu arte Bizitzak dio EZU ZITARDE, ZU ZEU EN EIZAN ZAITES PARTEN EZU ZITARDE, <tune> ZU Muzik Diozak dio lertu hartze Bixit zaktio ezut zitarte, zuzeu ere izan zaitez parte Biot zaktio lertu arte, buruak dio bukatu arte Bixit zaktio ezut zitarte, zuzeu ere zaitez parte El Fandango, el falo portugués con el fragor de la Purrusalda, el Arin con lo italiano, la Birbiricleta con lo gallego, Sicilia unida a la festiva Calejira, la Cerdeña, Zimbabue, Malabagascar, Escocia, Asturias, Cataluña, Francia... Todo viene con un natural lazo marinero. Así es como se presentaba... Este nuevo trabajo de corronchi Tradición 2.1 Que ahora lo tienes ya en formato Digipack CD más DVD Para disfrutarlo y para saborearlo Como seguramente que ha saboreado estos dos temas que te acabamos de poner El tema Vishiduguna y estos últimos compases del Arcupe Kodansha Y dejamos la buena música que nos trae Corronchi para meternos con una formación de Iruña. Hablamos de Vendetta, surgidos del seno de Escalariac en 2007. Vendetta prosigue con este CD. Fuimos, somos y seremos Hacho, Gaur e Taviar su celebrada marcha triunfal. Grabado en el sótano por Iker Piedrofita quien se encargó de tocar los teclados Fuimos, somos y seremos. Hacho, Gaur e Taviar alberga 12 canciones reinventándose el quinteto por tercera vez y en una suerte de más difícil vía reinventando el género por ellos auspiciado, Vendetta continúa abriendo nuevos y sugerentes caminos con el presente disco, recorriéndolos con paso firme y decidido nos quedamos con este nuevo álbum de Vendetta, fuimos, somos y seremos, Hacho, Gaur, etaviar y del él, extraemos los temas, la parranda y cuídate dos de los temas, marchosos del disco sobre todo, este primero 국민atina hau segituiz it este tú oh, oh, oh. esta tierra sangra demasiado dolor oh, oh, oh. devuveos la lluvia devuélvenos el sol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 que separaste tú. Oh, esta tierra sangra demasiado. Dolor. Oh, devuélvenos la lluvia, devuélvenos el sol. En 2009 editaban su primer trabajo discográfico, aclamado álbum debut. Ahora regresan con nuevo trabajo de estudio, Fuimos, somos y seremos, Achu, Gaur eta Biar. Hablamos de Javier Echeverría a la guitarra y a las voces, eh, Peyo Reparaz al trombón y a la voz, Rubén Antón a la trompeta y a los coros, Enrico Rubiños a la batería y a las percusiones y Luisillo Calandraca al bajo, contrabajo y voz. Eh. 12 temas a los que te puedes encontrar en este nuevo larga duración, entre ellos eh, la parranda o esto que estamos escuchando. ¡Cuídate! Y de la música de Vendetta Que nos vamos con algo más reciente Nos vamos con el primer trabajo discográfico Para una formación de Nazarroa Se hace llamar Esembalea Acaban de publicar su primer larga duración Demura maquiña Y ya lo estuvieron presentando más concretamente El 28 de marzo, más concretamente Andy Castillo Así que nos quedamos con uno de los temas Que te puedes encontrar dentro de ese nuevo trabajo discográfico Y hablamos ya con Ruth voz Y yo su acordeón, que ya están por aquí Por los estudios de Berriozar y Ratia por el programa Euskal Música. forma de pensar ayudando a los demás intentando mejores las miserias de tanto piedra el cartazu izango dugu aaves el cartazu izango dugu Sonando el tema del Cartasuna, canción con la cual se abre el primer eh, trabajo discográfico para la formación S. Balea, claro, después de la intro que han introducido en el primer disco. Para hablar sobre la banda, sobre el disco, los conciertos, tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia en el programa de Euskal Música a Ruth Boz y Joshua Cordiona. Rachel León, buenas tardes a los dos. A yo Muy buenas. Eh, para comenzar la entrevista vamos a echar si os parece un poquito la vista atrás y vamos a hablar un poco de los inicios de la banda, cuándo se forma, cómo se forma S. Balea... Pues la verdad que de una manera un poco un poco improvisada. Llegaban las fiestas, las fiestas pequeñas de de Oteiza, de bueno, el punto común no es, no de todos el pueblo, pero es digamos el punto común. Y bueno, se, se propuso a un par de, de los componentes eh El, pues el montar algo eh, para, para las fiestas, para actuar a la noche, y un poco, pues eso, de una manera tontamente, uh -huh. se fueron reclutando un poco componentes y, y acabamos preparando así a prisa y corriendo en dos semanas un concierto y de, de ahí surgió. Eh, según habéis visto en el Facebook, habéis ido buscando a las componentes bares por bares, ¿no? En noches así de... <risa> Sí, la verdad, a mí, uno de los guitarras, Miguel y la batería Ángel, me engañaron en Fiesta de Estella, cuando ponen el Facebook a las 4 de la mañana, a base de chupitos de pacharán, y así fue como entré en Sembalea, un año después de que el grupo se formara de sus inicios, una vez más tarde, un año más tarde, entre yo. Eh, balea nombre que le habéis dado al grupo, ¿cómo surge este nombre? ¿Os costó mucho dar con él alguna anécdota que contar sobre el título? Sí. Bueno, eh, como, como ya he comentado, eh Otiza es el punto común, ¿no? de, de todos es lo que más teníamos en común y entonces llegó el día en el que estábamos alargando un poco, ¿no? El tema de buscar un nombre, de íbamos, bueno, seguíamos para adelante, tocábamos versiones y tal, pero no como que todavía no habíamos encontrado la manera de buscar el nombre, El tópico de los bayoneros de Otiza. La leyenda. Eh, la leyenda que no. cuenta que la agentes de Otiza vieron una ballena en una balsa Y cuando fueron a ver si era una ballena, resultó ser una alforja de burro. Y de ahí el nombre nusquera es en balea, uh -huh. de, en castellano no era una ballena. De ahí surge el nombre. Eh, ¿Los componentes venís de otras formaciones o es con ese en donde comenzáis en esto de la música? Bueno, todos algunos, no de una manera muy formal realmente, no como formaciones propiamente dichas, pero sí que todos habíamos, la mayoría habíamos enredado aquí y allá un poquillo, uh -huh. pero vaya, tampoco... Realmente como, como plato fuerte para todos Esto es lo, lo, primero, lo primero que hacemos uh -huh. eh, Habéis tenido un cambio en la formación eh, Contarnos un poquito ese cambio Pues bueno, inicialmente para ese concierto eh, un, un colega de, de Iñaki Alberto eh, Nos hizo el gran favor de, de venir a, a tocar Y estuvimos preparando ese concierto Y luego seguimos ensayando Pero bueno, al final Él había venido para ese concierto Pero luego, claro, por tema de horarios de, de Tampoco es de teizar Era de un poquito uh -huh. más lejos y tal Y, y era complicado entonces bueno, ahí fue cuando cuando vimos que, o sea, decidió el chaval que ya no iba a seguir y entonces o sea, conseguimos que, que Sergio se, se uniese En cuanto a influencias musicales que soléis escuchar en vuestros ratos libres ¿os ha influenciado a la hora de sacar este grupo la música que escucháis? ¿Algún grupo así? A mí personalmente, el grupo somos seis personas y cada persona del grupo creo que tiene estilos diferentes Estiles musicales diferentes A mí personalmente lo que sí me ha influenciado En otras músicas, por ejemplo, Mana Es a la hora de hacer las canciones Mana tiene unas letras para mí de las mejores Y sí que me me inspiro un poco en las letras de Mana Para hacer nuestras canciones Y uh -huh. luego en la música, pues grupos como Snebelcha Como Césatec sí sí, Al final también se nota Yo creo un poco que lo que ha sido nuestro Nuestros inicios han sido sobre todo Más, o sea, orquesta ¿no? de, de tocar versiones Y sí que es cierto que luego uh -huh yo creo que han dejado huella en ese sentido Berricharra, que hemos tocado un poquico de todo pues de sí. La Fuga, hemos tocado también de, de Barricada, un poco de todo de Extremadura uh -huh. eh, ¿Primer disco? ¿Os ha costado tiempo hasta llegar a editar este trabajo? ¿Horas de ensayo? Eso sí Horas de ensayo <risa> muchas, tiempo de meses y demás tampoco demasiado eh, empezamos en febrero. diciembre de febrero, por ahí uh -huh. y para noviembre de diciembre del, del año pasado 2013, está todo grabado y todo hecho Uh -huh. eh, hablando de, ese, de la grabación del disco Contarnos un poquito dónde estuvisteis Cuánto tiempo, alguna anécdota hay que contar En el estudio de grabación Bueno, pues empezamos a, a hacer las grabaciones en, en agosto Cuando eran fiestas, Doteiza Ahí uh -huh. entre una resaquilla y otra Aquí todo va... <risa> <risa> Te resaca, ¿no? ¿eh? <risa> pues más o menos y, y nada, pues empezamos eso poquito a poco Un poco a pies puntillas ¿no? Sin saber, era nuestra primera experiencia para todos uh -huh. Y, y eso, y poco a poco se fue terminando A ratillos, claro, al final empezó el curso y tal Y todavía no hemos completado aquello Pero bueno, ya una vez que pasó una Navidad y todo se completó ya, La verdad es que muy contentos ¿Alguna anécdota que contar o algo...? Pues no sé, así de pronto no se me ocurre A tampoco de ninguna A mí tampoco Sí que al principio es complicado de grabar Porque no lo has hecho nunca, no tienes experiencia Por ejemplo, con acordeón, el tema del folle Para revisar uh -huh. el folle, cuando estás grabando Si lo abres o lo cierras, la nota, la melodía, pierde fuerza Y y tienes que volver a hacerlo, y volver a hacerlo, y en ese sentido, para mí sí que se me hizo un poco difícil, pero el resto, todo normal. Eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración, o al ser el primer disco lo habéis querido hacer para vosotros mismos? Eh, bueno, solamente hemos tenido una colaboración por parte de Chus, de, de Últimos Reyes, y, y tampoco ha sido, no hay más colaboraciones, eh, no es, o sea, no hay ninguna razón para ello, simplemente mm. no ha surgido así, hemos somos nuevos, ¿no?, en esto, de alguna manera, y pues... Simplemente así ha salido. Estamos grabando un disco para una fiesta y ha venido a grabar con nosotros Xavi Solano de Snebelcha y ahí sí que hemos tenido colaboración y la verdad que se agradece muchísimo que mm. venga... Xavi Sí, Xavi Solano con un nombre como Snebelcha a ayudarnos. Eh, las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con ellas a la gente? Luego escucharemos canción por canción, pero... Hay un poco, una mezcla de todo. Muchas canciones son positivas, otras son de juerga, otras unos es que reivindiquen, pero sí que hacen una mirada al panorama de hoy en día, por ejemplo, la última canción Siglo 21 hace referencia a la guerra y va en contra de la guerra. La canción, la tercera canción sigue es una canción positiva de ánimo y sí que me gustaría decir que en la sexta canción se llama de tiracoc. Esa canción tiene para nosotros un especial interés porque está dedicada una para la hermana de Ñaco de la guitarra, uh -huh. eh, Julia y otra para mi madre. Esa canción está dedicada para ellas y eso sí que nos tiene especial morbo interés. Luego hablaremos más detenidamente mm. de esa canción, pues. Eh, ¿Quién es la persona encargada de las letras? ¿Cómo tratáis las letras para plasmarlas, digámoslo, en la música? Porque es un poco difícil, ¿no? Jugar con acordeón y con... Pues, bueno, de primeras, sobre todo, la carga más fuerte en ese aspecto la lleva Miguel, el de guitarra porque sí que es cierto que eso, que lo hicimos en un periodo bastante corto de tiempo y sobre todo el que es el que ha machacado más todo eso y luego, bueno, sí que es cierto que ya cuando nos juntamos todos y vamos proponiendo las ideas, pues siempre pues perfilas por aquí por allá cada uno, ¿no? Aportando un poco... El disco es un trabajo en conjunto, al componer las letras, los temas trae cada uno su idea local y luego la vais juntando hay gente que sueña con algo y luego al día siguiente... Sí, por ejemplo, las letras en castellano las hace Miguel trae su idea y entre los que estamos en el local ensayando, pues ideas nuevas o esto puede quedar mejor así o este cambio de tono o a moldear la melodía a la letra, o a tratar la melodía y en el aspecto del euskera también, las letras en euskera, soy el único el grupo que sabe euskera desde pequeño y sí que mm. las hago yo, pero tengo la ayuda de todos los componentes del grupo. Está ahí, quiero que la, queremos que hagas la letra de sobre esta idea, aquí quedaría mejor esto, aquí mejor si metes lo otro y eso Somos todos, para hora hacer letras, más o menos, nos lo llamamos todos. Uh -huh. eh, si tendríais que definir con pocas palabras el disco, ¿cómo hablaríais de él? Es complicado, no lo sé. La verdad que... Igual para... suena así un poco melodramático, pero yo diría ilusión, ¿no? No sé. Sí, para... Yo ahora mismo tengo el recuerdo, por ejemplo, de todo este verano grabando y tal, para <coughs> mí ponerme allá los cascos, que de primeras era hasta ponerme nerviosa, ¿no? Que para uh -huh. él es algo tan natural el estudio, y tú plantarte allá y decir, bueno, me voy a grabar, ¿no? Y dices... ¿Qué? ¿Cómo ha pasado esto? Qué rápido, ¿no? Como bien ha dicho Ruth, sobre todo ilusión. Tenemos la ilusión de que a la gente le guste, de darnos a conocer, y lo que hemos puesto en este disco ha sido muchísimas ganas de hacer las cosas bien. Creo que las canciones tienen su rollo y su dificultad, y lo que queremos es agradar a la gente, que la gente nos conozca, que la gente se lo pase bien, que lo escuche y animar a la gente. Eh, un poquito hablando de la puerta del libreto, del disco, ¿cómo surge? ¿De quién fue la idea? Fueron, fueron pasando muchas ideas. Fuimos viendo... A ver, claro, llegó casi el final de, de editar el disco y, claro, nos iban surgiendo todo... Eran contratiempos porque eran cosas que no te habías llegado para pensar, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. pues todo el libreto. ¿Cómo lo vas a plantear? ¿Qué vas a poner? ¿Cómo lo vas a poner? Y en el caso de la portada, pues... Habíamos decidido que Demora maquiña iba a ser el, el nombre que diese al disco y, pues, queríamos un poco reflejar de alguna manera ese nombre, ¿no? Demora maquiña la máquina del tiempo. Uh -huh. Y entonces, por ahí... Eh, se puede ver bueno el reloj que es el principal no la respuesta un poco a que iría en conjunto al, sí. al nombre hicimos también por aquí tenemos en el borde una estufa una banqueta antigua sea cosas que pusimos ahí para la foto son una radio antigua también las pusimos queriendo para dar para que quede claro que el disco de mora maquiña hace una referencia al tiempo de antes a cómo vivían nuestros abuelos y a las cosas antiguas mm -hmm. sobre todo a la manera O sea, sobre todo se centra en la manera de relacionarse. Sí. Esa canción especialmente nos gusta por el mensaje que lleva, ¿no? La manera en la que ha cambiado el, la forma de comunicarnos con los demás, de estar con la gente y, uh -huh. y era lo que más nos gustaba. Es un disco, es un grupo, perdón, que le dais eh, mucha importancia al acordeón. Lo digo por la portada, del, la portada del disco, por la música que hacéis. El acordeón, nuestro plan inicial del grupo era... Con hacer con acordeón lo que en un grupo de ska rock normal hacen las trompetas sí, sí. esa era la idea inicial luego sí que es verdad que nos han ayudado trompetas nos ha ayudado una trompeta un tromón y un saxofón y se han pegado un currelo muy bueno y ha quedado muy bien pero en ese sentido el acordeón La idea principal era eso, sustituir lo que hacen todos los grupos, las trompetas y demás, los vientos, con la acordeón. Pues si os parece, antes de seguir la entrevista que estamos manteniendo con SEM Balea, vamos a escuchar otro de los temas que te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo discográfico. Nos vamos hasta el noveno corte, nos vamos con el tema que da título al disco, de mora Maquiña. tendico pura y cone historia ax entiendan sentiendan que hay mi timo duele la siento este como dual faltan votar faltamos a todo chupiren esto siempre viene aquí demorea maquiñas o tu te hago no hay tar vuelta ningal ja que no crees se matalla Zerratko almena galdu dugu, gazteria Twitter-Facek eta pikadak eta aldia egin dute. Erlaziona, zeko duan alderze gauza eta ez gara zorionzu. Denbora makina sortutagun noietara buenzatu, nik meko nuken zenbat aldatu. Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo a SEM Balea con Ruth y Yosu Yosu Ruth, vamos a hablar un poquito ahora si os parece de los directos la presentación del disco la habéis realizado el pasado 28 de marzo en Di Castillo eh, contarnos un poquito qué tal la aceptación cómo sentisteis a la hora de presentar el disco Pues la verdad que, que muy contentos eh, siempre o sea, estamos muy orgullosos ¿no? de, de todo el apoyo que recibimos de, de nuestra gente nuestros amigos, familiares, estaba por allí a una madre también <risa> valiente a las 3 de la mañana, ¿no? Y, y la verdad que muy a gusto, la gente muy animada y nosotros la verdad que, que muy muy bien. La verdad que fue una diferencia bastante importante con el resto de los conciertos porque la gente conocía nuestras canciones y es una gozada estar en el escenario subido tocando y ver a la gente del público que se sabe tus canciones, que las canta, que las tararea y que te anima y que baile y que disfruta. O sea que estuvisteis como en casa, ¿no? Y igual o, que en casa. Igual la en casa, sí. ¿no? sí, sí. Eh, aparte de haber, de haber actuado el pasado 28 de marzo, lleváis ya, como en, hemos comentado al principio de la entrevista, hay unos años y seguro que habéis estado en algún que otro lugar. ¿Cuál ha sido el sitio, digámoslo así, donde más a gusto, donde más la gente se ha volcado con vosotros? Pues no sé, la verdad, hemos tocado en varios sitios, sobre todo en Tierra Estella, y luego pues fuera de Tierra Estella hemos tocado en Artajona, Y pues eso Pero en la mayoría de los sitios nos han tratado siempre muy bien Hemos ido a pueblos pequeños como zona Iruñela A pueblos más grandes como son Sartaguda o Artajona En Estella hemos tocado Volveremos a tocar en La Virgen del Puy En la fiesta de La Virgen del Puy y tocaremos otra vez en Estella En Arróniz, en un montón de sitios Y la verdad es que no nos podemos quejar de ningún lado Siempre nos han tratado muy bien eh, Para los conciertos, incluís todos los temas del disco ¿Metéis algún otro tema que se os ha quedado fuera? ¿Alguna versión de algún grupo que os gusta? Sí Pues sobre todo, bueno, eh, al final nuestro disco en, en cuanto minutos sí que no es demasiado extenso dura más o menos media hora y entonces sí que a la hora de hacer un concierto te ves también un poco ahora mismo en la situación de tener que meter algo más no solamente también por el tiempo entonces, por ejemplo, para Varadí Castillo sí que tocamos todas las canciones y además incluimos dos o tres versiones más ¿Tenéis fechas ya cerradas para los próximos meses o es un poco pronto para decirlo? Sí, sí eh, tenemos el 26 de este mes En Puente de la Reina Agares Tenemos un concurso de grupos uh -huh. De cuatro grupos Entre los cuales estamos no, nosotros Luego en Estella, en la Virgen del Puy También tenemos otro concierto eh, uh -huh. Luego, ¿qué más? Tenemos también, nos han llamado para tocar en Igud Y en unos cuantos sitios más También tenemos pendiente en Zaragoza otro concierto uh -huh. uh -huh. en, Tafalla, en Tafalla También tenemos Y pues eso están faltando confirmar Pero de momento ahí están pendientes Que si salen También, también tenemos cerrada por ahora la fecha del 21, del 21 de junio en Fiestas de Allegui uh -huh. y vamos a tocar con, con, con los topilotes. Los topilotes y eso es. Ya veo que por aquí no, no nos queréis nada. No, lo voy a mal. <risa> no de, momento, de momento la verdad que hemos estado un poco centrados eh, hasta ahora, no sin el disco, uh -huh. eh, en, en nuestra zona en definitiva. ¿no? Las en fiestas casa, no, que, que siempre... Eso es. Y la verdad que ahora sí que tenemos tenemos ganas Y tenemos la idea de ir moviéndonos un poco Ya hemos tenido contacto con algún sitio de Pamplona uh -huh. Y yo creo que, que en breves podremos podremos tocarlo por aquí. Eh, eh, Ya que estamos hablando de fechas ¿Algún teléfono de contacto? ¿Facebook para que la gente que quiera pueda contactar con la banda? Sí, tenemos bueno tenemos cuenta de, en, en Facebook eh, eh, Sería facebook www.facebook.com Barra S en Balea Con la Z mayúscula Y, y luego, bueno... El eh... Twitter también, arroba en Balea Y luego teléfono de contacto 676-3264-15 Que es el mío personal eh, De los 10 temas que se incluyen personalmente ¿Con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto en el local? ¿O en el estudio de grabación? La verdad que a la hora de componer A gusto lo que sea a gusto hasta que no estuviesen hasta que no estuvieron todos compuestos, no del todo porque siempre te quedan cosas pendientes, cosas por retocar, pero una vez acabado el disco para mí por lo menos demora Moramakiña siglo 21 y sigue. Y para Ruth No sé yo yo más o menos estarían las mismas pero la verdad que tener que elegir una o dos no sé se me hace un poco complicado como son unas, unas canciones entre sí bastante diferentes ¿no? Uh -huh. no sé yo creo que ahí está la magia de, del disco también que ha sido para eseembalea lo mejor y lo peor de la trayectoria hasta la fecha bueno yo empezando por lo peor así para quitárnoslo, no y eh, yo creo que sobre todo es eh, bueno tener ganas y por ejemplo no tener tiempo que es lo que nos ha venido pasando al final eh, dos de dos ahora mismo están estudiando fuera hace poco también estaba yo estudiando fuera luego estuve otra temporada también por ahí uh -huh. y quieras o no a la hora de juntarse es más complicado entonces te queda el fin de semana siempre tenemos todas cosas creo que ese es el aspecto el aspecto negativo en general uh -huh. pero vamos ¿Y, y el positivo positivo para mí por lo menos juntarnos logis en el local tocar disfrutar tocando Acabar de ensayar y quedarte con la satisfacción de que has hecho un trabajo bueno, de que has tocado bien y de que, sabes, el siguiente concierto saldrá bien, a no ser que tengas algún error garrafal, pero si lo ensayas bien, se suele decir que se toca como se ensaya, uh -huh. y en ese aspecto para mí es más positivo. ¿El disco ha sido autoproducido por vosotros? ¿Lo habéis llevado a alguna casa discográfica? ¿No habéis tenido la oportunidad de hacerlo? ¿Estáis a gusto así sin ataduras y a vuestro aire, como quien dice? Eh, pues sí, de momento eh, ha sido todo autogestionado, hemos tenido que ir poco a poco todos colaborando ¿no? de lo que en la medida que hemos podido y, y de momento la verdad es que estamos bien así, tampoco tenemos, tenemos el disco desde hace muy poquito tiempo uh -huh. y, y no, no hemos planteado nin, ningún tipo de, de opción de estas, pero vamos, el tiempo lo dirá, de momento estamos muy bien. <risa> ¿Qué es ese Esembalea para Esembalea? Pues para mí el grupo y creo que para la mayoría es una forma de desconectar de toda la semana llegas a ensayar, en ensayos te cansas, disfrutas disfrutas ensayándolo y yo me quedo muy a gusto, me relajo un montón. Es algo que la música me gusta mucho y es aparte de un compromiso un placer poder tocar en un grupo así y disfrutar tocando lo que nos gusta. Sí, como dice Josu, al final no deja de ser también una responsabilidad, ¿no? Porque es un compromiso que, que supone la, el esfuerzo de seis personas. Pero la verdad que Sarna con gusto no pica, ¿no? Sí que es cierto que hay veces que te puede venir mejor o peor, ir a ensayar, pero al final al final estamos todos ahí por, por lo mismo, ¿no? Porque nos gusta lo que hacemos y, y la verdad que yo personalmente disfruto un montón. Uh -huh. eh, ¿De qué forma se puede conseguir el disco? Bueno, tenemos varios puntos de venta. hemos eh, han, han querido colaborar con nosotros varios varios bares y varias varios establecimientos. Tenemos eh, en Villatuerta... Eh, tenemos en Oteiza y tenemos también en este llamarios establecimientos y la verdad que, que en ese aspecto estamos muy agradecidos porque da gusto como la gente ha respondido, como nos están apoyando, ¿no? Solamente tomarse la molestia de tener que estar ahí perdiendo mm. tiempo con tu disco. ¿no? Eh, para la gente de aquí de Berriozar, de la comarca, ¿alguna forma para poder conseguir vuestro disco? Pues, si estuviesen interesados, podrían ponerse en contacto con nosotros. Ya tienen ahora nuestro Facebook, eh, nuestro Twitter o, o el y, contacto. Y el correo también es en balea.hotmail.com en, en cualquier caso, si alguien estuviese interesado, no vamos no habría ningún problema. Pasamos por aquí cualquier día, o sea que Ana a la puerta de su casa, ¿no? Vamos a ir, si os parece, repasando un poquito los 10 eh, temas que se incluyen en el disco Un poquito que nos digáis de qué hablan las letras de las canciones y escuchamos si os parece algún trozo de ellos Empezamos con la intro Cuatro frases Nanjata Jaya, no pasa tu pelo, más misterio Luego tenemos ahora sí el primer tema, como quien dice el bueno del disco, el Kartasuna El Kartasuna es la canción, en primer lugar, hay que decir que es la mitad en el castellano, la mitad en euskera de todo el corazón, no quiero que decir unidad y por eso pues unidad de, de que somos todos nosotros que tenemos que ayudarnos unos a los otros, más en estos tiempos que hay que dejar en hay que dejar de pensar en cosas materiales por incluir de alguna manera, en cosas nuestras, en dejar de ser egoístas para ayudar a otras personas, para pensar en otras personas y para así todos de, de en la ideología de cada uno y y ayudar a las personas Gauela, unetan askiko, lugu, beguetan costa pia, erorikos talle, elkarrekin laguncheco, elkarrekin borroka checo. Seguiremos? Bueno, seguiremos yo creo que va un poco acorde con, con la filosofía del disco. Se trata una canción con un mensaje muy positivo, ¿no? De de esa sensación de que a veces nos podemos sentir un poco encerrados, de que no nos dejen ¿no? desarrollar lo que, lo que bueno, no sé, las ambiciones que pueda tener cada uno. Y simplemente eso, es, es un mensaje sobre todo positivo. Yo me quedaría con eso. Y te pararon los pies, y te cortaron las alas, y te pararon los pies, seguiré. ¿Licor rojo? ¿Licor rojo? Pues, <risa> licor rojo está hecho para el pacharán Que no sé si por desgracia o por fortuna Nos gusta a todos el grupo o sea, Somos Mucho, navarricos y pacharánicos y pacharán, ¿no? Eso es Y la verdad que es una canción que habla sobre la juerga Sobre el pacharán eso, Y sobre la buena Con el título cayante. de la canción ya sí, pues. <risa> sí, con una nota un poco de humor no de uno, ¿Qué coño hice ayer? Pues, un poco esa, esa resaca ¿no? que, que más de uno le ha pasado De decir, bueno... Le... Ayer se nos pasó un poco aquello, ¿no? Convencido de que esta noche vamos a quemar las calles hasta que no... Gurechat, eh, chat habla de le hicimos especialmente para la fiesta de Sorchen que se hizo el año pasado en Villaturza y la canción Gurechat habla de la unidad de todos los euskaldunes a favor de, de la euskera, de la cultura, no solo euskera como idioma, sino la euskera como cultura como algo que de todos los euskaldunes, lo mismo repito, independientemente de la ideología de cada uno, de dónde viva, del territorio somos todos euskaldunes y una canción de unir a todos los euskaldunes a favor de la cultura euskaldesa te mete ya da un camino mila ha podido sentir toda vez su miqueta mi ya caliente y tu esta con esa Y luego nos centramos con el tema Betiraco... ...que es el que queríamos destacar un poquito más de, de los demás del disco. Sí, bueno, Betiraco tiene especial importancia para nosotros... ...especial cariño, porque la íbamos pensando en dos personas muy especiales... ...como comentaba antes, la hermana de Logitarra Iñaki... ...y para mi madre Gerú. Y habla sobre la fortaleza de las personas... ...de que aún en los peores momentos hay que sacar fuerzas para seguir adelante que se si sacan de esas fuerzas si las buscas de las encuentras y las sacas de que reción gente que te apoya y de que y de que hay fuerzas cuando en tus peores momentos sacas fuerzas vas a estar mejor vas a recuperarte y vas a disfrutar la vida Como electricidad Como electricidad, bueno, habla un poco De la sensación de, sobre todo De estar tocando, ¿no? Habla un poco de estar en una actuación Y tener esa sensación De que de que empieza a sonar Aquello, el volumen está A tope y, y de disfrutar Entonces, la verdad es que esa, esa Canción en directo es algo especial Cuando la cantas, la verdad si contengo la respiración Cada vez que estoy arriba Y sin fijarme en una dirección La mirada perdida Toda por mis penas suben cada nota que tú tocas como electricidad sube la energía corre toda por mis penas suben cada nota que tú tocas como electricidad. día se, se trata sobre todo de tener eso, una cultura musical, de ser abiertos es un poco una manera de pensar Yo creo refleja un poco lo que a todos nos une, que es una mezcla de todo, ¿no? Que, que se une y se hace algo potente, entonces yo creo que es un poco... Se puede ver también desde un punto más social, ¿eh? No solo de música Y también decir que fue nuestra primera canción que hicimos Aunque no tiene nada que ver la canción que fue con la que es, Porque tiene mis retoques, mis mejoras se pueden llamar, mis cosas nuevas La canción Hasta el Día es la primera que hicimos como Grupo San Balea. Sí, por ese tema la verdad que se, es que es una canción que, se, que le tenemos cariño. Memora Maquina, que es el tema que da título a que es el primer trabajo que editáis Memora Maquina le da título al disco Y sobre todo queremos reflejar un poco La vida de nuestros abuelos Y sobre todo, como ha dicho antes Ruth La forma de comunicarse entre entre ellos y hoy día entre nosotros Que por ejemplo ahora A, vas con los amigos o vas a cualquier bar o cualquier sitio y en vez de estar la gente hablando está todo el mundo con el móvil, todo el mundo está pendiente del WhatsApp, del Facebook, del Twitter, del Twenty, de mil historias y antes no, antes para hablar se comunicaban cara a cara, eh, hablaban directamente entre ellos, no ni por mensaje ni por WhatsApp, sino sí que es una ventaja las nuevas tecnologías en su momento, pero todo el día, como estamos la mayoría de los jóvenes, Enganchados a esas tecnologías, pues queremos denunciar un poco, denunciar bueno, un poco en contra de eso y pues, animar a la gente a que, a que vuelva la, sí. como, como antes, ¿no? a la comunicación de cara a cara. Sí, al final es muy fácil escribirse, pero se nos olvida un poco el, eso, el quedar, ¿no? el, el verse cara a cara con una persona y, y tomarse algo, simplemente. Gizekoa almena, galdu dugu Gazteria tuiterteizu eta pizadak eta aldia egin dute Erlaziona Zeko duan alder ze gauza Eta ez gara zoriontzu Denbora makina sortutagu Noietara bueltatu Nik meko nukre Zenbat aldatu gana Gaze bat aldatu Y vamos con el último tema del disco el siglo 21 ya para cerrar bueno eh, siglo 21 es, es una canción que sobre todo lleva un mensaje en contra a lo que sería la violencia la guerra en general y la verdad que quisimos cerrar el disco con esta canción porque para nosotros eh, bueno la verdad que la, la verdad que la, la, le tenemos también mucho cariño y tiene mucha fuerza yo creo que por eso también quisimos un poco acabar con ella ¿no? me eh? Eh, ¿Los demás componentes de la banda son? Eh, Iñaki con la guitarra, Miguel también en la otra guitarra, Sergio con el bajo y Ángel con la batería. ¿Y algo que me haya dejado, que queréis decir para ir terminando con la entrevista? Sí, bueno, queríamos hacer especial mención a, a Fernando, Fernando Sánchez, que nos ha hecho los arreglos de los vientos de tres canciones del disco y la verdad que ha, que ha sido un placer, eh, junto también a, a mikel y Adrián, el trombón y la trompeta, Y, y la verdad es que ha sido un placer ¿no? que bueno a... simplemente por, por amor al arte artena ¿no? como uh -huh. se suele decir nos se ha echa una mano y, y han quedado súper bien así que pues el root voz yo subo acordeón es queré casco por hornido soy suerte okay. con el disco que os salga todo bien y si os parece nos quedamos con otro de los temas incluidos dentro del disco el tercer corte del álbum sigue muy bien nos vemos entonces pronto ¿Con otro disco o tardaremos un poquito? Esperemos que, esperemos sí. que sí De momento con este disco hay que disfrutar este disco uh -huh. Y esperemos que dentro de poco Poder darse gran agarra con otro disco más Dime si alguna vez Has soñado tú también Con recorrer todo el mundo Desde Río hasta Quebec Dime si alguna vez Batería, Iñaki Rigoyen a la guitarra, yo Yosurra el acordeón, Miquel Urbió la guitarra, Ruth López de castiga la voz y Sergio Pérez al bajo, son los componentes de Esembalea. Y esto que suena está incluido dentro del primer larga duración, de Demora Maquiña. Esto se hace llamar licor rojo. Y ya nos han contado tanto Ruth como Yosur en la entrevista que hemos mantenido ahora mismito. De que va la canción, ¿no? Y ya sabemos todos seguramente de que... Pues aquí estaba la entrevista que hemos mantenido en directo Con Ruth, vocalista de la banda Y yo, su acordeonista de Esembalea El disco que ya está en la calle Ya lo puedes encontrar en cualquier punto de venta Que bien nos han contado En la entrevista o si no, por supuesto, también vía Facebook Vía teléfono Vía email mail del día y nosotros que nos vamos a ir despidiendo con ellos con esembaleado no antes de recordarte que hemos escuchado la música de doctor deseo hemos escuchado la música de governorrs hemos escuchado la música de corronchi y hemos escuchado la música de vendetta y desde las 7 menos cuarto hemos charlado con ellos con la banda estembalea más concretamente con ruth y con yosu Y con ellos nos vamos, ha sido un placer haberte acompañado durante esta hora y media Repasando contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria Y con entrevista a ellos, a Esin Balea Recuerda que volvemos dentro de 7 días En el mismo lugar, el 100.8 FM Berriozer y O en internet a través de eguskiplaza.net